Pantumaca, oh. a la y a luchar por contra el fascismo. No luchamos contra el fascismo como se lucha en una guerra, un poder contra otro. No, luchábamos por crear una sociedad más justa y más humana. Y para crear una sociedad más justa y más humana, pensábamos que la, la, el aporte de la mujer es necesario, porque entendíamos entonces, y seguimos entendiendo ahora, que en, aquello, en aquella organización, en aquella de la sociedad futura, en que no converjan los dos ángulos de visión, el, el del hombre y el de la mujer, No se podrá nunca realizar una revolución que quiere decir, decir, un cambio social de los estamentos que ha de recibir la sociedad para beneficio de todo pa' A la vez irratiado. La revolución no está en los bares, está en la calle con los oprimidos. La estética del PCB es más que patética. Es hora de hacer algo serio. Las drogas destruyen el movimiento. La apología es siempre judicial. Con una lucha revolucionaria contra el aburrimiento. Creando una nueva sociedad igualitaria, justa y divertida. No queremos ser esclavos ni patrones. Una revolución para seguir encadenados al trabajo. Queremos una vida de personas, no de máquinas. Abrimos una cultura PUR que rompa con todos los esquemas del capitalismo, planteándonos una alternativa seria de lucha. El punk es más que un estereotipo y una moda. No queremos una revolución, sino que el punk esté presente de la revolución, con la lucha libertad la transformación de nuestras vidas, revolución social aquí y ahora. Va a tomar. A la y, ratia. y ahora adelante con la ópera Que la alegría se desborde Que los porteros bailen en el vestíbulo Y que todos se emborrachen en los palcos Bartolo toca Comienza la dosis de Pantumaca Como cada viernes de 10 a 11 En Alamedirratia Y está sonando pues lo que va a sonar durante el programa de hoy Que es esta gente de Estados Unidos, puro d eh, Y bueno, pues que se consideran anarcopunks Y pues lo que llega a ser la música alternativa De pues un país tan desconocido para nosotros dentro de esta Música Bueno, también comentar que esta gente la ha sacado, bueno, distribuido con una distri de Barcelona que es Descontento Récord. Habéis podido ver también que hay nueva sintonía, esta sintonía que nos va a dar eh, pues comienzo a nuestro programa y más duro que la de antes, pero nuestra sintonía de antes seguirá con nosotros, pero en otros momentos. Y este tema se llama intro Y vamos a presentar lo que va a ser el próximo tema de esta gente Que se llama In the name of the father Pues el nombre del CD Del CD, del LP, perdón Y es Wharton Vamos a leer una cosilla por eso de que tiene pues que ver con el DIVIT en la sociedad. En el DIVIT las bandas tienen casi exclusivamente mensajes combativos, anarquistas y destructores de... Espérate, porque tengo que pasar página. Destructores del sistema y siguen de cerca los mensajes tristes de la guerra nuclear. Por muy promulgados, por... Uh, por bandas de cruz y a menudo se pueden reconocer fácilmente los grupos de Divi ya que muchos eh, en las portadas de sus CDs, EPs o LPs, cassettes dan un aire dischargero o intentan imitar portadas de dicherks. Bueno, un grupo bastante conocido dentro del Divi ya que pues lo crearon ellos también. El Divi Punk apuesta siempre por distribuciones alternativas de su música de manera autogestionada y lo más probable posiblemente del capital. <risa> De ahí su variada distribución en vinilos, pero no pagar canones a nadie. Y por supuesto, odian y condenan a la sociedad generales de, generales de autores y editores, SGAE, lo cual mercantiliza la música que según los ideales anarquistas, anarcopunks y por supuesto del d ha de ser libre y sin dogmas. Y destacar que también el divit nació en los años 80, donde mucha gente solo se piensa que existían punk de la vieja escuela, joder, qué rabia. El Divid es un culto a seguir y se ha desarrollado de una manera increíble en Escandinavia, Japón y Brasil. Bueno, bueno, bueno, ya habéis tenido esta desgustación de este pedazo de vinilo que va a estar sonando hoy. Es que, buah, cuando me lo cogí dije, esto me lo he cogido, pero, buah, si es que no podía faltar en mi colección. Pero lo que tampoco podía faltar en mi colección, y en este caso de MP3, <ríe> porque esto lo conseguí en MP3, es Goka, Este Japcore, y para más información, pues Japcore de Japón y Hardcore, pues ya os podéis imaginar lo que... Resurge de estas eh, tierras japonesas que, como no, no solo trabajan, sino que también hacen punk y de la verdadera, pero verdadera mierda de punk. Este tema se llama Quinter y el álbum eh, Program. Saludar a la gente que nos está escuchando ahora, como Villar y Mago de Toastate de Trunks que están por ahí por Donosti, pues quizá en el barrio de Amara, seguramente. Y también desde Usurbi. ¡Dios! ¡Qué jodido! ¿Cómo no? Bueno, comentar también, pues que si queréis tenemos una nueva opción aquí en Pan Tumaca y es que nos podéis escribir desde el pequeño chat que hay en nuestra página, que es pan con tomate con K, punto blog spot .com. Y ahí pues hay un pequeño chat a la derecha y si nos queréis decir algo, pues estaremos un poco atentos a este chat que tenemos, por si nos queréis decir algo, convocatorias o bueno, lo que os apetezca y el próximo tema pues para despedirnos un poco de pues eh, de un poco de de lo que es este hardcore eh, lo que era antes era japcore pero ahora vamos a poner pues este grupo old school de Barcelona que es hardcore de la vieja escuela pero total y pues eso eh, este grupo que se llama Cinder con este álbum que sacaron pues que no lo tengo ahora me parece que que, bueno, no lo sé, eh, pero bueno, el tema se llama Nacer y Morir en el Pit, y bueno, pues el Pit, para que la gente que no lo sepa, es el baile del hardcore, pero en vez de Pogo, pues le llaman Pit, pues venga, Nacer y Morir en el Pit. oyentes de Alabedi. Ha llegado una nueva sección a Pantumaca. Con todas las noticias más interesantes. Con los conciertos más suculentos. Y todo tipo de variedades puedes encontrar en la página web apuncalipsis.com Las secciones Apuncalipsis Os habéis quedado flipando, ¿no? Pues sí, esta es la nueva sintonía que han elegido muy bien los del foro de la Apuncalipsis Y se ha quedado esta ¿Y para qué ponemos esto? Pues ya lo inauguremos hace unas semanas Y bueno, pues es un poco agenda, pues variedades, noticias, todo lo que llega a este foro Pues que está en la bueno, Apuncalipsis, bueno, www.apuncalipsis.com Y bueno, ¿qué podéis encontrar? Pues podéis encontrar eh, un concierto en Nedasca Rock Club en Baracaldo, pues mañana, día 5 de enero, con los grupos La URSS y Rotaflex. Pues bueno, La URSS es un punk salvaje de los 80 en la primera década del siglo XXI, cuatro chavales especialmente jóvenes de Málaga y Sevilla que han emigrado a Granada, y bah, con sus temas los mejores punks estatal y británico. Con lo que recuerda a TNT, KGB o a los espasmódicos Bueno, pues lo que se dice movida madrileña, sí, por entender, ¿no? Luego, pues, otro concierto Los Cockney Rejects van a estar el 11 de enero En el Café Anchoki Plateruenea de Durango Y, bueno, pues con otros grupos como Johnny Heri welt y Disorders Eso son lo que podéis encontrar de conciertos Pero bueno, hay una noticia que me ha dejado flipado en variedades Que es el asunto del ciberartista Estelar que se implanta una oreja en el brazo. Ahí va la hostia porque además el tío vive en Barcelona y se la ha implantado. Y podéis ver la imagen de cómo el tío en el brazo tiene implantado una oreja. Y que el tío escucha con esa oreja y la hace... O sea que es otra oreja, tiene tres orejas. Y bueno, otras noticias que podemos encontrar es el nuevo disco de Barcelona de Los Tronchos. Esta gente pues que lo tendremos dentro de unas semanas aquí el disco... Y bueno, aparte pues ya tendremos su entrevista Con esta gente de Los Tronchos Y bueno, pues que si queréis pedir este nuevo disco En pedidos arroba los tronchos Y bueno, voy a poner un poco de música aquí eh, Que también os vais a hacer más amigos Esta música cómica aquí Para explicar las noticias Bueno, pues de circo, eh, total <ríe> Bueno, aparte comentar lo del disco de los tronchos, como he dicho pedidos arroba los Para hacer el pedido de este disco que se llama Barcelona Aparte pues comentar el nuevo disco de los tronchos, el tan esperado por nosotros al menos Tercer disco y el primer vinilo de Monstruos, Stalker, esta vez sí Monstruos es la fabulosa aventura de Vaciliation Eta Revolvo eh, Flying Peluca Records con la colaboración de Grita o Muere Bugulu y Mangel. Serán 60 copias en portadas de cartón reciclado y montado a mano. Y seréis graciados una, una por una, hay, una por una por vuestros monstruos favoritos. Pues si queréis hacer un pedido de esto, eh, flyingpeluca.gmail.com. es que esta es impresionante, la cárcel se suspende por falta de seguridad en Mauritania y porque a lo mejor había un atentado terrorista al caeda, pues bueno mira, este año se han quedado sin motos, qué, qué pena <ríe> y otro pues que nos resulta un poco más serio es el atentado fascista contra un centro cultural en Madrid eh, pues eso, podéis encontrar aquí en el Apocalipsis el comunicado de prensa de la asamblea del centro cultural La Piluca y bueno pues que demuestran desprecio hasta esta gente Pues que se ha cargado, pues eso, eh, ha hecho desperfectos en lo que es el centro social, la piluca. Pues bueno, eh, vamos a poner un poco de huartón Pues para, por ejemplo, para Miquel, que está escuchando y ha dicho que brutales. Pues mira, para ti, Miquel. Bluech on mi hands Tema 4 de este vinilo cara A vinilo azul Flipa Medio transparente <laughs> Nos dicen por el chat eh, Topo eh desde wow, Aquí desde Udondo, aquí ¡Buah, qué bueno! Eh, un saludo, Bati, hombre No me creo lo de la oreja, que escuche Por ahí, vamos, que la tenga implantada No lo dudo, pues yo te digo Léelo, www.apuncalichis.com Y lo podéis encontrar En variedades, flipa, sí, sí Y escrito por nuestro Conocido y amigo apocalíptico Igor, un saludo, Baty Mira, pone claramente Implantarse una tercera oreja Que no solo reciba, sino que también transmita Así que eh, Esto no va en coña Es que lo que no hay en Barcelona, Dios. Y bueno. bueno, vamos a ir para el próximo tema Pues vamos a poner Dotuman, que lo pusimos la semana pasada Pero bueno, hemos tenido problemas con el directo de la semana pasada Ya que era, bueno, una historia muy larga que explicar con esta gente de Escrota de Rata Y bueno, pues vamos a poner algo de Barcelona, que es Dotuman Esta gente, pues, de Arens, de Mar y por ahí, por ahí va eh, Pues componentes también de jugos vaginales y de Cruz Todepa Ahí, pues bueno, con este tema que se llama Collage Y bueno, pues un saludo para Julio, esos jugos vaginales, ahí, y bueno, pues para todos los jugos boys, y para toda la gente esta que son de puta madre, y que, joder, se lo ocurran mucho ahí, y estuvieran de giracenada por aquí. Pues venga, para ellos, Dotuman, Collage. está preocupando topo pero dice cómo, cómo pero cómo se, se une el tímpano con el cerebro a mí no me lo pregunté no soy médico esto es panto diga Esa niña mutante, la que canta, tiene un, un grupo que es que ella canta autora y aparte pues recordar ese gran grupo que se llama Costra. es larga vida al punk Y aparte pues Topo nos comentaba antes que no lo he leído Pero bueno, dice Eso que Udondo Gastechea el 9 de, de enero Pues conciertillo con los grupos eh, Ioan, Asfixia y Pabellón 314 Y eso, un saludo desde Leyoa Ahí, venga He dicho Udondo porque más ha salido el Gasteche Sí, cómo no Y otro tema de Dot Tuman, bike punks Esos que van en bicicleta y son punks <risas> Joder, Tomo, me la estás liando hoy eh, Que no es 9 de enero, sino 9 de febrero Pues con los grupos Ion, Axixia y Pabellón 314 En el Gastache de, de si vuelo! Suerte que no te drogas y lo sé, tío Si no, pensaría que estás drogado Y vamos a ir ahora por la entrevista del primer grupo de, para el concierto el 26 de enero Que organiza Pan Tumaca para los 25 años de Alavedi Que no nos hemos acordado, Chorionac Alavedi Esos 25 años y Chorionac Gasteche por esos 20 años Que son 20 años ocupando y 25 de comunicación Aquí, radios libres y ocupaciones, joder Y esto es Tu estate de trunks Y amaradas es amara Joder Ese barrio sin máscara, cual cataratas niegará fluye y tu cascaras, briga rimones más cara, traje las rimas más caras, el precio cual vuestra mirada bastará sigue enfrentando lámparas, metáforas de sueños que nunca alcanzarás, y por ti no luchas jamás, se rompió el cántaro lechera el autobús que esperas, ya descansa en cocheras y tú desesperas, si la esfera aglomera personajes de cera de retirarse en mi hoguera, beberas arderan a beberas, veras agudas llenas y estrújulas, revientada y de aire, cámaras en conciertos saltarás, luego en tu cámara es lo que te deje, no más, si el genoma De genere, genocidio a gena genes ajena tierra de verbena, frena, no cortes tus venas, nena, no te y ama. Ya abatonas agoniza. Tú sigues ni tiza yo eres tu triciclo de. Preparo un prepago, preparo mi ego, propago mi fuego. Y a nadie nadie. Por mis huevos me sublevo. Rimadores se hagan juego. A dos personas problemáticas. Pistolas automáticas en colegios de Norteamérica. Victorias son históricas, desigualdad numérica. Solventada con métrica. O elaborada técnica ante estériles, histéricas. Por su característica, que es masticas mastican, sonríen ante críticas y tu vida Es patética, es invierno en el infierno El toro por los cuernos, aun con flechas en el cuerpo Cruzaremos el desierto ¿Queréis fuego? He venido con Llamaradas en cada trago Este es el juego, si voy ciego Y me muevo en este nebo, es Pues bueno, recordar un poco a la gente Pues que vamos a tener Tostate de Trunks, aparte de los grupos Arpa Viejas, eh, Bebe Vino Y Atraco Man Armada Presentando su nuevo disco, Esto es Hollywood Y que deciros de esta banda, tu de Teletranks esta gente pues aquí muy querida y que ya las tenemos ahí al otro lado del teléfono y que ahora contactamos con ellos el corazón no palpito, bañados por el catálico místico, tono crítico, pacínicos impúdicos se acallaron mi voz eres bueno en el parque, y que tal en el parque suena tu esta Teletranks, mejor, apártate no querrás combate con los que van a muerte al ring, joder si hoy es un ring será mejor que te levantes con un puños en alto es otro asalto, la lona puede parecer más dura que el asfalto, Así que alto, no cruzarás las llamaradas van pegadas a mí como a ti tus camaradas, así que no me jodas y deja de tratar, de conozco tus jugadas y siempre entras tarde así que arde, en esta llamarada yo también hacía en amar, el destino está de mi parte este es mi sino rap asesino en casino, ante tu estilo cansino y casi no oxígeno, pero a ti no y a ti no te verán estas alturas, eres reo del recreo y yo me recreo creando Tú caes en su trampa, van de rappers y derrapan en la primera rampa, caen con el culo en pompa, del top 40, alto tomantaje Yo bebo baldes de Malta, con bebo Valdes y me valdo, bebes y pase de Inescreíble, impresable hables en bables, enchufea usa habla cable, cables, te dio el doble, que ese cantante amable, la clave toma un clavel. Si ya file la daga te acabará con tu saga y te dete, te detesta y te detendrán, te deterioras titán. No bato de tercio pelo un térmete, tumperete, zoo que te envidio vete, mirate detecto, pierdes peso. va a sonar un tema más y estamos con ellos. Eh, va a sonar ahora, no habrá perdón. El que tacho mi da un no nombres al hombre que tus corrompe, y tu rompe, y tu irrumpe, y rompe a llorar, llorar por lo que fuiste. De final, nadie seca tus lágrimas enraizas en infierno, tierno dolor en el alma, y calma mamá no harán falta más lágrimas, se apagarán las llamas, más me las pagarán todas y jamás me alcanzarán más, lo intentaré jamás, les entrarán a paja se matarán, acabarán al ras, serán comida para ratas tú, pues detrás, de trance, no nos con la trance, tú que me señalas y pones mi nombre en círculos, De caza con mis vínculos, extiendo mis tentáculos no habrá perdón, vaticio el oráculo, tu futuro ridículo hacia lo de culo que no habrá perdón para el que cacho mi nombre, hombres de vidrio se rompen mi sonido les corrompe que no habrá perdón, que no habrá perdón ¿qué? no habrá perdón, que no habrá perdón no habrá perdón para Ariel Sharon y para el mítico cabrón como el Orzaodón, abusa de los niños se roba <risa> los patines Urtarrillaren 26 de enero del 2008 en el Gasteche de Gasteis, a las 5 de la tarde, emisión de Pantumata. Y a las 7 de la tarde, concierto juegos. de, <tose> de trans Hip Hop, Amara, Donosti. Bede vino Punk acelerado, Barcelona. Alpa viejas, Punk, Barcelona. Y porque no tengo Y presentando disco, esto es Hollywood en la Armada, full rock Barcelona Bueno, pues sí he tardado en la por eso Porque estaba con la cuña buscando, que me lo había olvidado Pero bueno, ya tenemos al otro lado A estos componentes de estate de Trunks, ¿no? ¿O qué? ¿Qué pasa, ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa, No puede ser de otra manera, tío. ¿El qué? Porque estamos de trance, tío, de trance. <risa> y bueno, pues ya habéis visto eh, que ya he mencionado que sois zamara ¿no? Sí, bueno, ¿no? A a somos de Donostia. <risa> no, de... La, la es una mierda, tío. Por lo menos Amara tiene algo de bueno, pero es que... tío? <risa> ¿Eh? <risa> bueno, sois zamara Amara, más o menos. Bueno. ¿Eh? Si nos bien, no y sin Joder, parece que estamos perdiendo la conexión con ellos ¿Estáis ahí o qué? ¿Qué pasa, tío? No me oyes, tío? Joder, que se ha cortado Pero bueno, que sois Amara, ¿no? Por decirlo de alguna forma, tío Sí, ya que lo has puesto, somos Amara, tío <risa> <risa> James, tío Sí, ¿no? Y bueno, pues hace poco, bueno eh, Hará aproximadamente un año Sacasteis vuestro disco, vuestra maqueta, ¿no? Así por decirlo Igual no, no tanto como un año, ¿no? Pero, pero sí, sí. Sí, ¿no? Bueno, pero tampoco es maqueta, ¿no? Porque el sonido está bastante, ¿no? ¿Tío? Que no es algo ahí guarro, guarro, ¿no? Menos guarro, guarro, pero no es. Que somos, <risa> no es guarro, No es crusty, ¿no? <risa> que no somos guarros nosotros. Eh, no, no. <risa> y bueno, pues también comentar del disco que también tenéis varias colaboraciones, ¿no? Con en el disco. ¿Cómo? Sí, y... ¿sí? No se escucha nada, tío Se pierde No sé, tío Estoy aquí hablando normal Sí, no, no Pero que se cuelga Se pierde la, la cobertura o algo Oh, pues no sé, tío Yo te digo perfecto Ahora sí Es que te voy perdiendo a trozos, tío Pero bueno eh, Lo que comentaba ¿Qué decís? No te oído, tío A ver, lo del disco, que tenéis varias colaboraciones, que no sois vosotros dos solos, que sois Villar y Mago, ¿no? tal ah, claro. vez Ale Morilla y el colega de Hernán y el Galgo. Ah, mm, oh. además, en la canción de Dueño de mi Destino. Sí. Vale. Mm. Ahora sí que se ha escuchado ahí. <ríe> Bien. Y bueno, pues, aparte, ¿cuánto lleváis como grupo? Pues un montón de años, muchos más de lo que te puedas imaginar. Desde sí. que éramos pequeños pequeños, cantábamos ahí, Entonces, ...diferentes cantamos improvisando y demás... ...luego descubrimos lo que era utilizar las bases... un poco más adelante pues hicimos un grupo tío... ...pero años como el que más... Sí. ...el mm. resto trabaja de otra manera, poco a poco... ...ya, ¿no? Mm. ...de la mañana cualquiera no se junta y hace un grupo... ...así como quien hace cualquier cosa... ...ya, ya, ya... ...la peña, ¿eh? Sí. <ríe> ...y bueno, pues aparte de comentar de vuestras letras... Eh, ...por ejemplo, que está sonando esta canción que me gusta... ...pero mucho, que es Guerra Sucia... ¿De qué habla? De... Habla de muchas cosas, ¿no? Las drogas. ¿Eh? hemos querido llegar a temas serios que nos preocupan mucho, por todos los colegas que han andado en el tema, que se han quedado ahí, que nunca serán lo que podían haber sido, y por todo eso un poco. Sí, ¿no? Mm. Es una pena, toda la gente que ha quedado ahí, que ha quedado ahí en vuestro rollo y encima en el punk lo habréis visto mucho más que nosotros. Ya, ¿no? Sí, sí. que podría haber llegado a ser el infinito Y te quedó, pues, ahí, muerto Pero bueno, que tú ahora, por ejemplo Has dicho el término punk Pero yo os podría considerar Vuestras letras mucho más punks Que cualquier grupo Así que decirte de punk, ¿no? Que la gente puede decir esto es punk, ¿no? Oh, por eso vamos a tocar con pues, esta pues, gente, ¿no? Claro, hombre, o sea que, que Bueno, eso de etiquetar, ¿no? Como siempre dice la gente, ¿no? Etiquetar, ¿no? Y luego haces un concierto con un grupo de hip hop Y uno de Sky y otro de Punk y ya es como, ¿qué haces, no? Pero, claro ¿cómo lo veis? Pues que nosotros lo que pasa es que no llevamos la actitud guarra Que se pudiera decir, pues, de que soy rapero, con mis pantalones anchos y el rapero Típico porque... B-Boy, ¿no? Sí. Bueno, eh, pues no tenemos pistolas, ni soñamos con ellas, ni con dinero Pues vamos a tocar un buen rollo para y... ver si vamos a hacer. Ya, ¿no? sí Y a echar unos vinos como te gusta a ti, ¿no? Puta, no, tío tía, Pues nos sale gratis y de puta madre, encima Mola, los grupos parece que suenan bien y a ver si la gozamos, tío Ya, hombre, claro que sí, sí, ya te digo, están de puta madre las cuatro bandas ¿Yo por mí? ¿A qué? ¿Animáis a la gente ya ir a este festival? Porque es un festival Por supuesto, y a todos los raperos con espíritu punk <risa> <rato>. Poco <risa> Yo te digo, ¿no? Sí, sí, sí yo Y bueno, pues aparte de comentar esta canción, pues que la voy a poner un poco, ¿vale? Me permitís, ¿no? Venga, ¿Presentáis un poco la de Planeta Vega? Sí, sí nada, tío, tranqui. ¿Cómo se llama a ver la canción? Planeta Vega, ¿de qué habla? Joder, tío, ya sabes, tío, te ha hecho Vegeta, ¿no? Sí, pero yo sí, pero la gente no lo sabe, tío. Joder, tienes que hablar de esa mierda, tío. Es una mierda importante, tío. <risa> no, pero digo, a ver, ¿por qué la hicisteis esa canción? O sea, ¿qué os llegó a hacer esa canción que hable sobre, eh, pues eso, no? Eh, la sonrisa de la doña de la arboristería, o yo qué sé qué decirte, ¿no? Eh, pues la hipocresía de la gente, ¿no? Pues explicar un poco eso. No, pero bueno, más que la hipocresía igual es la ignorancia, ¿no? Pues sí. Plantea la, la las cosas... Desde pequeño te unas cosas y no piensas que pueden estar mal y la gente normalmente no piensa por sí mismo. Y si piensa por sí mismo, prefiere no ser coherente por, por mera autocomplacencia. Hmm. Pero bueno, ya sabes, ya sabes el proyecto que lleva, ¿no? Es... También es verdad que la, la cultura actual, sí, también la cultura vasca, la que tampoco vemos despreciar en ningún momento, nos ha, nos ha inculcado y nos ha infundido mucho el amor por la carne, por los animales y demás, claro, pero es cierta manera de ver que igual a otras personas que se han dado cuenta y eso pues igual no les gusta tanto, digamos. Hmm. Sí, pero que es uno de los problemas más habituales dentro de colectivos, ¿no? Porque eh, no es como decirte eh, que a lo mejor no te consideras ecologista, pero si vas al bosque y tiras un papel, la gente te mirará mal, ¿no? Pero comer carne, eh, eso no es tabú, ¿no? No sé cómo decirte, ¿no? Ah, es una pasada, tío. <risa> pero... Sí, ¿no? Estoy... Y, acá, y además solo te das cuenta cuando lo estás viviendo, ¿no? Así por decir, o sea, cuando pasas al otro lado, por decirlo de alguna forma, ¿no? tiempo dicen que todo irá llegando, pero claro, el tiempo al final, uh -huh. igual mucha gente muchos años y al final igual. Sí, ¿no? ¿Y qué, qué le diríais a toda esa gente que llena eh, sus bocas de carne sangrienta de exterminio animal? <risa> Oye, tío, que les jodan a todos, ¿no? Polo, ahí un poquillo. Que les jodan, ¿no? ¿Vale? <risa> Cantarla un poco, ¿no? Te voy a cantar, tío. Estamos aquí todos tajas. <coughs> Si sí, soy vegano y lamento defraudarte No es que sea vegano, que un marciano es amarte Tan solo por mi parte decidí no tomar parte De la explotación animal como deporte No voy a ponerte dos pirulas por delante Una roja y otra azul para hacerme el interesante Solo quiero deslizar ese banal interrogante ¿Será para cada animal su vida algo importante? Una vez reflexionado sobre esta cuestión Lo más lógico sería decir si soy... Pues un saludo muy especial a toda esa gente El videoclub de 27 horas Que pues el porcentaje de ahí no, no se parece en nada el, al porcentaje que se podría parecer o no sé cómo decirte, ¿no? En otros sitios, ¿no? ¿O qué? Yo ahí viví mi... O sea, que toda la gente ahí vegetariano sin comer carne, ¿no? ¿O qué, villar? ¿Cómo lo vives tú? Yo ahora estoy contento, digo, hostia, ahora ¿no? me gustaría ir, ¿no? ¿O qué? <risa> La peña que piensa igual tiene a juntarse, ¿no? Y por eso pues que ahora respetamos la vida ante todo. Yo te digo un saludo para el Lolo ahí por si nos está escuchando ahora. Está currando, ¿no? Sí, sí. sí. Bueno, lo pongo un poco más el tema tío en el mar cargamos llamar amor por el sabor desde planeta que no es nuestro solo somos parte del él por placer sabor o piel les exterminamos a seres con nuestros mismos derechos hoy desechos em pucheros somos tan superiores a las demás especies de desarrollo insostenible somos un cáncer temible terribles situaciones que hemos escrito en sus bosques ahora viven en cárceles fábricas de cadáveres virales podrías verles llorar si te acercarás algún día al matadero en tu ciudad son hijos de puta que actúan impunemente A pasar a la gente, así que ve y disfrutarás Animales que no aniquilen a ¿ah? Miles de animales, están vivos a marles, Creadores de males y alimenta sin conciencia Lurrama pierde su esencia Pero humanos paciencia, que a ciencia cierta caeremos Nos comemos el mundo y nos hundimos Cómo me gusta esa frase, eh malurra ama perderemos su ausencia, ¿no? No, Lurrama pierde su esencia Amalurra pierde su esencia, ¿no? Esa que es buena, esa, esa frase Me gusta Bien, bien, me alegro, me alegro, está muy bien, tío, que a la gente le guste, a la gente le ha gustado, sí. con las manos feliz que ha gustado, temas mm. se han gustado no. y estamos contentos, tío. Espera, que pongo la, la, la parte buena. Además de beneficiarse de la muerte de miles de animales, cada año pesta con sudor fatal las calles. Que le jodan a los miles de cocineros que se han esforzado por conseguir elevar ¿A quién, a quién, a quién? el trato a los animales. Y especialmente a Carlos Arguiñano por divertir con sus absurdas profanaciones de cadáveres a miles de españoles en televisión. Que le jodan al carnicero, que no contento con exhibir carroña en su escaparate, desfila con torsos y todo tipo de atrocidades cada día bajo mi puerta. Que le jodan a la sonriente dueña de la herboristería que se jacta de vender productos de ganadería biológica. Que les jodan a los biólogos torturadores, a esos y nutricionistas trogloditas retrógrados que mantienen viva la leyenda de que es necesario consumir animales bajo pena de pandemias y enfermedades que les jodan a los cazadores y pescadores deportivos que sostienen que hay algo bello en lo que hacen que suban un ring y verán como un herbívoro les haga las entrañas que les jodan a los defensores de que solo se vive una vez porque parecen olvidar que a los animales les ocurre lo mismo que les jodan a todos aquellos que donan fondos para el tercer mundo mientras sus miles de cabezas de ganado arrasan con sus cosechas que les jodan a todas esas zorras que se sienten mejor llevando abrigos y botas de piel y a todo eso rasta que no contentos con drogarse se le quitan la comida al león que le jodan a los pescadores supuestos defensores del medio marítimo que con sus vertidos contaminan al año 20 veces más que el Prestige que les jodan esos hipócritas o vegetarianos, que creen que está bien que las vacas y gallinas vivan en fábricas alejadas de la luz solar que les jodan esos machistas antitaurinos que no quieren ver cómo matan a los toros mientras disfrutan en el plato de sus mujeres las vacas que les jodan a los chicos el matadero para los cuales lo bonito es ver cómo llegan las vacas y siguen todo el proceso hasta llegar al camión frigorífico y no olvidemos a Greenpeace y a todos esos supuestos ecologistas hijos de puta, que les jodan por no respaldar el derecho a la vida de un animal hasta que su especie cruza la línea en peligro de extinción que les jodan a todos, vale vale <ríe> ¿Qué? ¿Cu cuántas cosas que dices ahí tío, es que buah, además te pones nervioso ahí porque quieres decir algo y al final no acabas diciendo nada me trago, tío, tío hay tanta mierda ahí expulsar ya o sea, tú al final que lo tragas o lo escupes como el sorteo, que haces va tío, ¿Eh? de eso iba no Ya lo escupe siempre, tío. La mierda hay que escupirla. Hay que escupirla, ¿no? Como lo hace él, ahí, sí, sí. Si participar no aquello participar, pues está claro que es escupe la mierda, tío. Ya, ya. Y bueno, aparte de comentar, eh, habéis estado, eh, habéis, eh, sois prolíficos ahí a tocar por fuera, decir, uh, no sé, por decir en Euskal Herria, así, o solo tocáis ahí por, no sé. Que nos está costando por los prejuicios de siempre. Pues a ver dónde toca un grupo de rap. Nos hemos movido, pues hemos buscado un colega que busca un poco a la mierda, pero que está difícil, tío, pero tú no has movido. Y más en Donosti, ¿no? Como muchos la mogamos. Que va tío la En Mo no, sí, la mogamos de la última vez o qué? Jugamos ahí con está el difícil. Tótem, ya no nos dejan, tío. Pero... Criminal aquella vez, pero porque no sabían que éramos que éramos nosotros. Que, que lo organicé yo a pesar de todo ello organizando un concierto de hip hop, qué bueno, ¿eh? Ya, lo pasamos de puta, estuvo padre, guapo, tío. estuvo guapo Ya te digo Mira, si de la puta folla del mundo nos están escuchando Sí, ¿no? Pues, bueno, aparte parte lo hay que pasar dos fronteras, tío flipa es que están ahí en... A saber qué hora tienen allí, tío <risa> Sí, ¿no? Pues, aparte, que, ¿qué temas eh, Comentaríais que os gustan más De vuestro disco? Bueno, eh, ¿qué no...? Después del Galgo Jiménez, tío El de el Dueño de mi Destino Sí, ese os gusta. No. La pro ¿Eh? ¿Cómo la... cómo? Y la base es suya también. Sí, a ver. Ser feliz por el resto de mis días. Quisir... Y es de mis Y Hernani, ¿no? ¿Habéis dicho? Eso es. Pues ahora que yo he puesto todo mi en esto, yo puesto mi Eso de TDT parece el canal digital este que han hecho, tío. Porque no lo patentamos a tiempo, tío, no lo patentamos a tiempo de lo que pasa. Ya te digo, tú estás de trunks que, que iniciales ponéis, porque TDT no me no me convence a mí. A ver, pues propone alguna, haz un concurso, va a proponer... Ya te digo, sí, sí, tendríamos aquí... Pero bueno, de momento ya tenemos suficiente con el sorteo este que estamos realizando, que además nos ha llegado alguna respuesta, y ¿Sí? bueno, de muy cerca de por dónde estáis, de Usurril, por ahí nos ha llegado. Y bueno, pues comentar eso, que luego la leeremos, pero que todavía esto no está cerrado, que todavía estamos sorteando aquí a ver quién que los ganadores se ganan estos pedazos de premios que entran vuestro disco también, ¿no? Sí, tío. Bueno, eh, pero no lo llames disco todo el tiempo, tío. Es una maquetilla y un trabajo. Eh, eso es un trabajo sin duda. <risa> sin ab... sudasteis o qué, la gorda. Bueno, un trabajo que... digno y para grabar era pequeño. Pues claro que sudamos, tío. <risa> <risa> sí, ¿no? Yo te digo. Pero... Pues nos vamos a ir ya casi despidiendo Ahí porque nos falta ahí 15 minutos y tenemos que dedicarles a Un poco a los siguientes Grupos y el que tendremos la semana Que viene también, pero bueno que encantado Y que os esperamos aquí En, en Gasteiz y que eh, Pues ya sabéis podéis venir al programa Aquí a los estudios y Pues aparte con la batidora lírica ¿no? Que fijo que también tenéis ganas ¿no? Eso es, y está el Xavi por ahí Decírselo, decírselo, a ver si se escucha A ver, a ver si vamos a algún disco, a ver si sonamos por ahí un poco por Gasteiz, tío Sí, ¿no? Ahí está Pues eso, pues aquí hacéis vuestro llamamiento Que vais a estar aquí el 26 de enero Y que, pues eso, encantados Y que... O sea, que en Gasteiz dicen que hay raperos también bastante gordos, ¿no? Que hay peña que se lo hace muy bien, ¿no? qué? Eso lo, pues... lo preguntas al próximo... Le llamas al próximo programa y lo preguntas <ríe> No tengo mucho la idea, la verdad es que no Porque como vosotros quedan pocos grupos A ver si en verdad hay más, tío. Sí, ¿tú crees? ¿Quién sabe? ¿De cuánta gente nos ha escuchado tú y ni nosotros? ¿Y cuánta gente hay por ahí como nosotros que...? Ya, pero bueno, que es difícil más. La música de hip-hop así alternativo que mueva eh, pues la actitud de lucha, ¿no? Va más el hip-hop de, de coches y tías y no sé qué, ¿no? Bueno, depende de cómo se entiende el hip-hop y los estereotipos que te vendan día a día en la televisión o donde sea, pero en realidad la gente que hay es la que hay. Ya, ya, ya. Por eso digo que... Eso es que, que no conoces Mucho que tú no conoces, que andan del rollo, que van ahí, pero claro, pues que nunca sonarán en ningún lado. Hmm. Sí, sí. Eh, es una pena, pues claro, también por la gente como nos critican ¿no? por los estereotipos que puede haber entre ciertos mundos igual y no pues no se nos admite demasiado en muchos ambientes y lugares. Hmm. Pero bueno, lo que hay siempre habrá y tampoco vamos a darle muchas vueltas a esas cosas, tío. Que al ya. final que con lo que tienes y te fuerte, tío. Pues, ¿con qué tema os queréis despedir? Pues no sé, tío. Eh... Me dicen por aquí que el cuatro, tío. Dedicado a Hugo, tío. Eh... El cuatro, ¿cuál es? Porque me las he desordenado, tío. Y... No, sí. ¿Eh? No, joder, el tema que has empezado esto y a cortar. Eh, dale un poco más adelante al de dueño de mi destino. Oh. Vale, vale Salgo al colega Eso también, es, sí, pan, sí. nosotros para acabar Vale, venga, saludarlo Os dejo Venga, ah, un, saludo, por un saludo para Arnani. Ahí está <ríe> Pues que nos despedimos De aquí de vosotros Y que encantados Y que, bueno Nos vemos, ¿vale? ¿vale? Venga, presentarlo vosotros Acabarlo de presentar ¿Qué? Acabarlo de presentar El disco El... Eh, la canción esta De Dueño de mi destino A ver, tú estate trans, que lo que oyes es lo que hay, pues si nos ves en directo flipas, tío. Ya, ¿no? Pues venga. Pues soy dueño de mi historia Y de un millón de páginas, de lágrimas, de cimas De Hiroshima, ya os decía que caían Los subía, los ataba y yo seguía Pues sabía que algún día podría llegar A algún sitio a ser dealer de ideales Los leales a una causa, un obtuso Acusa con valores en desuso Discurso de triunfos y fracasos venideros Mi futuro, un hasta luego, mi destino Nos, nos veremos. veremos Quisiera ser feliz por el resto de mis días Quisiera ser feliz, recibir alegrías Quisiera ser feliz por el resto de mis días Con mi rap y con Y stonterias. No descuides tu defensa, la vida es pelea. Cuando menos te lo esperas, esta siempre te golpea. Heridas, cicatrices en el alma. Todos quieren ser felices encontrar su calma. Pero ¿dónde está escondido ese divino destino? Que persigo no consigo, ¿dónde está el camino? Sigo hacia adelante con gigante. Dolor, amor por seguir siendo un amante. Lo encontré en el dinero, en un te quiero. Pero desespero es un mero momento fugaz. Es que tal vez imposible es de atrapar. Como el PD González, perdido en el camino para dónde tiro Momentos felices vividos que nunca olvido Revivo en mi mente y en este instante Sus sensaciones hacen que tire para adelante No sé si Dios me hizo este regalo, el poder hasta de... Y ahora vamos con la primera respuesta que nos llegó a nuestro mail de pantumacarrobaalabedi.org sobre nuestra pregunta del sorteo que es, ¿te lo tragas o lo escupes? Y como he dicho, llega desde Usurrid, ese pueblo tan desconocido de Guipúzcoa. Merdi de We'll de que de mi destino de fino en el camino escogido pues me responde la chica porque ha sido una chica que nos ha respondido y dice ya llevo muchos años tragándomelo día tras día lágrima tras lágrima y ya va siendo hora que lo escupa y el día que lo escupa lo escupiré en su escoroso ojo para que nunca se olvide quién coño la escupió y que se le vea con un ojo morado de escupitajos para que todo el mundo vea que debe escupir que tragando los días pasan pero las cosas no cambian a veces dan miedo a escupir pero si nos devuelve Devuelven el escupitajo por... eh, No, pero sí, nos devuelven el escupitajo Pero hay que arriesgarse, amigos Porque si no, si no nada cambiaría A lo mejor ni a peor Seguiremos en esta pocilga, malorienta hasta... Autoescupiéndonos una y otra vez Y eso sí que no puede ser, a escupir de una existencia pasajera, desespérate porque eso es Que me trabo Pero muy bien Pues por si nos está escuchando tiene el número uno de este sorteo Que pues se ha adjudicado porque fue la primera en llegar Pues de momento tiene... Eh, Pues el número uno, por si nos llegan muchas, muchas, pues para clasificar. Y... Vamos a ir ahora pues con un tema de... Eh, espérate, a ver si lo encuentro. Pues nos vamos a poner un poco atrás como en la Armada, que también vienen ahí el 26 de enero. Y entra dentro también de este sorteo que estamos diciendo ahora. Y pues con este tema que se llama Enajenados. ¡Nuevo ataque de locura! ¡Uy! ¡Estás enajenada! Temblores, taquicardias y sudor frío. Ideas delirantes, espasmos y catatoría. Y si os pongo a traco es porque la semana que viene tendremos la entrevista con este grupo. Eh... Pues de Sardañola del Valle, Sardaña va es que... ¡Qué pueblo! ¡Qué pueblo! Pues de al lado de Barcelona, con este punk rock que hacen y pues que los tendremos seguramente la semana que viene aquí con nosotros. Y, y si no, pues Arpaviejas. Y Arpaviejas en verdad los tenemos dentro de semanas, pero si nos falla la tracoma Armada tendremos Arpaviejas. Así que estar muy atentos a Pantumaca porque se prepara un mes que os vais a cagar. estrés! calvaria! Y os vamos a decir que os entra en el sorteo En el sorteo pues os entra eh, un CD de Atrocoman Armada Esto es Hollywood Con ese pun rock total Aparte, pues el CD de Bebe Vino próxima para la cardíaca. Esta gente ya de hospitalet, cloaca letal. Un saludo para Miki, que nunca le saludo. Como siempre digo aquí, como siempre dice él también. Pues eso, eh, un CD de Bebe Vino próxima para la cardíaca. Aparte, el CD de esta de Trunks. Y el eh, CD de Ladrón de Almas. Y una camiseta de viejas ¿Qué más quieres? Y todo contestando a la fácil pregunta, ¿te lo tragas o lo escupes? Y pues respondiendo a pantumaca, arroba, a la bedi org Y si no, pues ya sabes, si quieres conseguir este correo porque es difícil de deletrear Para que además lo apuntes y todo, pues mira te conectas a pan con tomate Con k.blogspot.com Y ahí encontrarás todo Es que todo, todo lo que puedes encontrar en el sorteo Aparte de la baguette y los dos pares de tomates para que hagas do it yourself Tu pan con tomate Y se nos está acabando Esta dosis de pan tomaca, joder Dios, qué rabia Me quedaría otra hora aquí Pero le toca la batidora lírica Y como he dicho, si la semana que viene no tenemos a Atraco Armada, tendremos con nosotros arpaviejas. Si sí, Atraco Man Armada no nos confirma si va a poder eh, ser esta entrevista en directo, también en riguroso directo, como hoy, pues tendremos arpaviejas con esta canción que se llama Violencia qué canción más soy yo y pero me gusta, tío. <risa> Esta canción que entra dentro de este magnífico CD que se llama Ladrón de Almas con el track 15. Bueno, bueno, pues ya habéis visto Pues lo que era Arpa viejas Y ahora os vamos a poner un tema que se llama Sufriendo en el camino de Bebe Vino Esta gente que pues como he dicho También participan dentro del sorteo Y participan también en el concierto Pues del 26 de enero Pues que va a tener lugar en el Gasteche Gasteis y vaya a conciertaco Camino, te señor. Hey. Vaya tres bandas de Barcelona y vaya banda de, de Donosti palabras, Aunque lo sentimos por cómo ha sido la entrevista Porque es que en cada momento ahí se cortaba, no se, se escuchaba Yo no sé qué pasaba, joder Pero qué pena, tío señor, Ya pasan estas cosas, cuando quieres algo... Pero bueno, muchas gracias a tu estante de Trunks por a, eh, estar en este programa y que ha sido pues genial, me lo ha pasado muy bien y que pues que los esperamos el 26 de enero aquí para liarla aquí. <risa> Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo con este vinilo de esta gente que se llama, eh, como bien hemos dicho antes, In the Name of the Father. The Songs and the Holy War que me lo hoy antes, pero bueno, ahora queda dicho y pues vamos a presentar a lo que es la cara B que es, pues con este tema que se llama Pharmaceutical Overdose pues con eso nos despedimos hasta hoy y que muchas gracias a toda la gente que nos ha escuchado hoy y que pues nos despedimos hasta la semana que viene con esa pedazo de entrevista con eh, en armada o si no, con Arpaviejas, pues venga, salud